en el que tenga peor récord para después definir en aquel que tenga el mejor récord 6 y 7 de diciembre los dos primeros partidos una semana después、eh, 13-14 segundo、eh, digo tercer y cuarto partido en caso de ser necesario y en caso de ser necesario el quinto juego que、eh, será el 20 de diciembre el 20 de diciembre dos días antes o tres días antes de que termine、eh, la digamos e que entre en receso La Liga Nacional no termina nada porque ya está jugándose la Liga, la Liga Nacional que va a arrancar una vez que termine el Super 20. ¿no? Nos n o trasladamos rápidamente a Venezuela porque ahí está escuchándonos ya Enzo Ruiz, jugador de Quilmes de Mar de l Plata, que mañana empezará esta semifinal ni más ni menos que contra Guaro de Lara. ¿Cómo te va, Enzo? ¿Qué decís?、Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Reponiéndose del, del viaje largo? Eh, sí, la verdad es que, que fue bastante largo el viaje,、eh, casi 24 horas、eh, hicimos para, para llegar acá, pero, pero nada, ya, ya descansamos bien, ya estamos bien y hoy vamos a tener la primera práctica para, para prepararnos para el partido de mañana. Bueno, ¿y el equipo, el equipo cómo llega? ¿Llega bien desde lo anímico, desde lo basquetbolístico? ¿Cómo lo ves, g u s Bien, bien, yo creo que estamos bien.、Eh... Nos preparamos para esto, ya por ahí nos, nos sacamos el, el chile de haber quedado fuera del Super 20. que nos, Sabíamos bueno, que, que nos enfrentamos a un gran equipo como San Lorenzo y, y bueno, nos, nos tocó quedar afuera y, y ahora mentalizarnos en esto, en esta linda chance que tenemos.、Eh, así que creo que l l e g a m o s bien,、eh, con fuerza, con los ánimos、eh, renovados para, para poder hacer algo lindo y, y poder. Llegar a e s e final que, que tanto queremos. ¿Manti? Eso、eh, es mejor enfrentar al equipo local en la primera jornada, tal vez para dar el batacazo de entrada y no después sufrir la presión, porque sabemos que también en Venezuela se vio el básquet muy apasionadamente.、Eh, sí, mirá, que soy sincero, nosotros acá、eh, tenemos como que jugamos con Aguara en el primer partido. No sé si cambió algo, no sé si. Quiere... Hasta ayer teníamos el primer partido así, con Aguada. Y, y bueno, hoy en el partido, hoy en la práctica,、eh, veremos cómo. Si sigue así. Yo no, no sabía que era a g u a d o s Nadie estaría acá, se, se hablaba, pero. Pero hasta el momento jugaremos con Aguada el primer partido. Y, y bueno, nosotros lo estamos preparando así, digamos. Está claro que igual están los mejores equipos, ya quedan los últimos cuatro semifinalistas. ¿Cómo ves las chances de Quilmes? Porque. El viernes Pablo Saula nos comentaba la ilusión que tienen y además para emular lo hecho por estudiantes que dio el batacazo en Brasil. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, en esta clase de, de tornos así cortos、eh, es, es muy importante estar bien, empezar bien.、Eh, no, no podemos、eh, tirarnos atrás o, o relajarnos nada porque、eh, así te puedes quedar afuera totalmente rápido. y Y yo creo que el equipo está bien, l l e g a m o s en unas buenas condiciones.、Eh, y como decías vos, después de ver lo que, lo que hizo Estudiantes, cómo, cómo llegó a la final, también nos dio esa gana de, de que sean dos equipos argentinos que estén en esa final. Y, y bueno, venimos a encargar el torneo como tal, con todas esas, esas expectativas y, y con muchas ganas. La última de mi parte, ya te p a s o nuevamente con Fabián.、Eh, la no llegada de Walter Barley le complica algo, si bien ustedes. Ganaron por mérito propio y sin Walter、eh, este pasaje a las semifinales. ¿Crees que le hubiera dado una mano importante al equipo la llegada de él? Sí, sí, seguro. Creo que cualquier,、eh, en este caso Walter, si hubiese sido、sí, cualquier otro、eh, refuerzo, me hubiese dado una buena mano. Por ahí también,、eh, con estos últimos partidos, que nuestros dos bases、eh, terminaron un poco l e s i o n a d o s pero gracias a d l o s ya están casi recuperados al 100%. Eh, nos iba a venir de 10 y, y bueno por razones que,、eh, que no, no, no sabemos bien cómo se dio todo pero no nos pudieron llegar y, y nada nosotros nos mentalizamos a, a que si estaba él bienvenido sea pero si no bueno seguir en, en, este, en esta senda que en este camino que lo veníamos lo veníamos trabajando nosotros Con Enzo Ruiz, está en Barquisimeto, en Venezuela, recuperándose de, y ya recuperado, y ya presto para, para la primera práctica, después de un viaje largo.、Eh, de lo poquito que viste ahí en Venezuela, ¿cómo están las cosas? Qué, ¿Cuál es tu sensación? Independientemente de lo, lo que nosotros podemos ver por televisión habitualmente o de las informaciones que hoy llegan rápidamente, ¿Cómo, ¿qué pensaste que te ibas a encontrar y, y qué te encontraste en Venezuela? Si es que viste algo, Eh, o, ¿O qué sensación tenés al respecto? n o Mirá, nosotros desde que llegamos al aeropuerto tenemos、eh, un encargado que está con nosotros y, y bueno, les preguntamos cómo, cómo estaba la situación, cómo si era tal cual lo que nos, nos llegaba a nuestro país y, y la verdad es que así: es, es una realidad dura la que están viviendo acá.、Eh, por decir que acá a las seis de la tarde son todos los locales. Eh, todo lo que es locales comerciales cierran por la inseguridad. Nosotros en el hotel tenemos、eh, una seguridad a las 24 horas y, y ves a la mañana temprano a la gente cómo está haciendo filas y colas para recibir algo de, de alimentos. Así, bueno, esas cosas que pegan, viste, esas cosas duras que, que, que ves y que es tal cual nosotros lo, lo vemos allá.、Eh, y por ahí esta clase de torneo se hace que. Que hoy la gente tenga una alegría, acá lo viven muchísimo el básquet en esta, en esta ciudad y, y están todos pendientes a, a esto, como, como que ayuda un poco a salir de, de todo ese día a día tan, tan duro que t i e n e Imagino que no debe ser nada lindo, ¿no? Este... Eh, llegar este, y, y, y ver toda esa situación, y, y, y me imagino que también,、eh, si bien no les va a afectar a la hora del partido, pero primer, ese primer choque este, es como un contraste muy grande con lo que ustedes viven habitualmente acá en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tan, totalmente.、Eh, como te decía recién, es algo, algo duro que, que, que se ve,、eh, pero bueno, es también. Con la gente que hablamos, estamos acá,、eh, las ganas que tienen así de salir adelante y que ellos confíen en que todo se va a mejorar、eh, es, es algo muy bueno, es algo algo que a nosotros también nos, nos enseña algo, ¿no? nos n o d a e s a enseñanza de, de, de siempre seguir para adelante. Así que, así que bueno, es, un, es una realidad dura la que viven、eh, y que a nosotros b u e nos n o nos l l e v ó bastante, digamos. En、eh, su. b a s q u e t b o l í s t i c a m e n t e después de lo. metiéndonos otra vez lo que es el básquetbol puramente, ¿no? Después de lo que vivieron con San Lorenzo, ¿les afectó algo anímicamente haber perdido ese partido, esa serie con, con San Lorenzo? ¿O es como que ustedes、eh, sabían que enfrentaban al mejor equipo del básquetbol argentino、eh, y esto podía ser una cosa que podía pasar este, y, y no les afectó para nada? Mirá, nosotros sabíamos, como decís vos, sabemos que nos enfrentamos a A un gran equipo que tiene muchísimas variantes y, y que, bueno, que para tener chance en una serie así, tenemos que hacer un partido un poco más que perfecto y durante los 40 minutos.、Eh, nosotros en Mar d e Plata por ahí estuvimos un primer tiempo muy bueno, pero, pero fallamos y, y nada, nos costó, nos costó el juego y, y un equipo como ellos nos hizo pagar、eh, por ahí en, estro, en nuestras cabezas. Eh, queríamos hacer ese, ese buen partido, queríamos llegar a empatar esta serie, pero, pero bueno, con las, con las individualidades y todo lo que es San Lorenzo nos c o s t ó muchísimo ¿no? en todos los aspectos, defensivo, ofensivamente. Y nada, una vez que terminó eso,、eh, que quedamos afuera ahí en, en San Lorenzo, nada, sacamos el chip.、Eh, Hicimos nuestro, nuestro gran esfuerzo, no nos salieron las cosas y nada. Hoy, hoy ya estamos acá enfocados en, en lo que va a ser este torneo. ¿Santi, alguna pregunta más para eso? Sí, ya tal vez pensando un poco más en el futuro y sacándolo de la Liga Sudamericana.、Eh, da la sensación que uno esperaba、eh, ver a un Kilbe que extrañara mucho más a Luca Vildosa por lo que le había aportado a, al equipo la temporada pasada, lo bien que estaba Luca. Pero sin embargo lo, lo reemplazaron muy bien, digo. También la entrada de Nico Ferreira ha sido muy positiva.、Eh, ¿Crees que Quilme va a ser de temer en lo que será la Liga Nacional?、Eh, a ver, bueno, todos sabemos lo que Lucas nos daba a nosotros y, y lo que nos dio y la clase de jugador que era. Así que eso por ahí lo que hacía él era es, es distinto. Y nada, hoy tenemos un equipo en donde Nico está muy bien, como decías vos. y Y cada uno a p o y a su momento y, y nos vamos entendiendo y logramos h a una química muy buena. Y a ver, por, ahí, por lo que fue la temporada pasada, uno piensa que tenemos que, que repetirlo o hacerlo mejor. Nosotros vamos a trabajar para hacer la, lo mejor posible, siempre、eh, sin pensar más allá de lo que podemos hacer、eh, partido a partido. Ese es nuestro objetivo: ir superándonos, hacer objetivos cortos y, y cumplirlos. porque Yo creo que si seguimos trabajando de la manera que lo estamos haciendo y, y seguimos formando ese grupo con esta, con esta unión, esta química, vamos a, vamos a hacer cosas importantes para, para el club. Está muy bien, está muy bien. e n z o lo mejor, lo mejor de lo mejor para, para esta, este semifinal de, la, de lo visto que la Liga Sudamericana en Barquisimeto, un martes 19 del 11, mañana, Químese Aguada, g u a r a Cimarrones, miércoles, Cimarrones Quilmes, a g u a d a con Guaros y jueves van a jugar a g u a d a s con c i m a r r o n y ustedes cierran con Guaros de Gala. Lo mejor para vos, para el equipo, ojalá que, que puedan llegar a la final como lo hizo e s t u d i a n t e de Concordia y después de mucho tiempo poder tener un campeón argentino que, bueno, hace bastante que no, no tenemos ningún campeón argentino en, en competencias continentales. Saludo al resto de la banda, santiagueño querido y lo mejor para este cuadrangular. Bueno, Fabi, muchísimas gracias a todos. Abrazo ahí, a todos.、Ah, pues、dale, abrazo e n o s e s c u c h a m o s a e i s o Ruiz,、eh, que pasaba con nosotros desde Barquisimeto.